Dar a mi calado, cuanta vandone mi casa, lo dejé en el portal, por eso ha inundada, no guardo yo rescor, que la vida se me vuelva de colores. Ere colores orein entzun Colorea es un proyecto comunicativo popular que está visible en ericolore.org y audible cada dos viernes a partir de las 5 y media de la tarde en zopimpa y Ratia, 101.9 FM. Pazos que la vida se me vuelva de colores, de colores. Personas que transforman rocha en mano. Corría. El ritmo y mando colorea. Corría. El color de la cultura popular y participativa. Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista etapistu irratia. Amata tu televista ¡Es Esa es la palabra tramposa la que denuncia la generalidad infinita del mal y propone soluciones de hormiga. El actual régimen social es injusto. construyamos letrinas. El atrocinio nos ahoga. Dejemos prendas usadas en el vestir del traspatio para que el buen ladrón no se vea obligado a seguir adelante. La prostitución prolifera. Enseñemos a leer a las muchachas. La explotación es la principal relación humana del país. Oremos. No se trata tan solo de preferir el verbo a la acción. Se trata de establecer una palabra que con su brillo o con el brillo de soluciones fantásticas oculta el sonido profundo de la realidad su verdad última Roque Dalton, poeta peruano Bueno Bye. Olarki honekin eh gaur eh, irratzaio hau hasiko dugu eta Arratsal Leontamara, Arratsal Leontamarium, Arratsal Leont zor botoietan eta bueno, zera gaurko irratzaioa beres izango da, eh? Sale, por un lado eh, tenemos eh, algo que, que bueno, que que vamos a, a intentar eh, eh poner Uy. Poner aquí encima de, de la mesa O en las ondas Que son las últimas detenciones eh, Contra la eh, Asociación Contra la organización eh, Internacionalista Skapena Y luego, pues bueno, aparte de eso También tenemos que Tener una mención muy especial Porque eso, Pimpa ratia Está celebrando su décimo Aniversario esta semana Que bueno, eh, la Alcarrisqueta eh, Será con, con uno de los miembros de de Sopimpa y le tendremos aquí pues para hacerle preguntitas, ¿no? Tamara. Pues sí, desgraciadamente bueno, nosotros somos una gente muy alegre y muy positiva y queríamos que este Raserio sea sería feliz y contar, contar cosas bonitas y vamos a contar todo lo que hemos hecho esta semana en Luchana, el berchopoteo, la mesa redonda que hubo el otro día pues con corta y diferentes deportistas y uh -huh. que todo fuera buenas noticias. Pero como escalerías así, pues ha habido una noticia que que nos ha sorprendido, bueno, más que sorprendido, no nos lo esperábamos, esta semana, que es la detención de, de siete personas, entre ellos algunos amigos y, y compañeros y un colaborador de, de Ricolore en, la, en el ámbito internacional. Y entonces, pues, nuestro alegre programa se convertirá en un programa más de denuncia y de protesta. Sí, sí. Intentaremos hacerlo lo mejor posible Aunque estamos súper enfadadas Y súper tristes No me dejan decirlo, pero yo estoy muy enfadada Y voy a intentar que no se me note mucho pero... Bueno, pero siempre con una sonrisa en la boca Y, y bueno eh, Damos un poquitín No un poquitín, damos comienzo ya con el, el programa Y para empezar Queremos eh, leeros Una carta muy chula, ¿verdad Tamara? Sí, esta es la carta que ha escrito miren legorburu que es la Ama de Hichasso Ichaso es una de las personas que ha tenido la suerte en esta ruleta rusa que nos acompaña todos los días de salir. Ichaso sea, y Rubén están ya en casa, por suerte, Onguitorri y Ichaso y Rubén. Los otros cinco compañeros, entre los que está Walter, Unai, Gaby... ¿Y? gabi uh -huh. ¿Y? ¿Quién es bueno? Eh, Aritz y el Navarro, que no me acuerdo cómo se llama. <risa> Eneko. Eneko. Eh, bueno, pues eh, estos cinco compañeros están están dentro en este momento. Vamos a ver si... Bueno, no, no creo que nos dan buenas noticias próximamente. Sí. Entonces, bueno, eh, estas letras las escribió la ama de, de Hichaso antes de saber qué iba a pasar. Y bueno, ahí ellos van. Berris etorri dira. Berris gaues. Beldurra barre y atus. Oraingoan ere es dute escuichi galderín. Oraingoan bestes as pilagún era mandiski gute. Bala kite miña ematen. Badakite, beldurra sortzen. Eta nirekin bai, nirekin lortu dute. Hagen eskuetan daitekenaren beldur naiz. Alaba, eraman didatelako, mina dut erraietan. Baina beldurra eta minak ez naute itxutu. Beti bezain garbi ikusten dut zer lortu nahi duten horrelakoetan. Ezkera bertsaleak Euskal Herriarekiko duen kompromisu hau nahi dute. Ezkera bertsaleak, Azkatasunaren abiatuko ekinbide politiko eten nahi dute. Euskelarri, azkea, eraikitseko dugun determinazioa txikitu nahi dute. Eta hori ez, hori ez dute lortuko. Ekirin nahi dute horrekin erantxungo diet, erantxungo diegu. Bideonean goazela jakiteak ematen digun kemenaz. Mina eta beldurra lotu. Lagunekin gozatu eta eskuak elkar guru txatuz ekin. Zutik euskal herria bidea gogorra izanik ere garaipena eskura dugu eta guztion lanaz lor dezakegu eskera bertsale osoa gutako bakoitza determinazioa osoz, ekin bide politikoan sakonduz oraindik konpromiso handiagoz jarraitezen lanean bukatzeko munduko herrietan barrena euskala ahotsa eraman eta mundu herri zapalduen ahotsa ekartzen digu zuen horiei azkapeneko ikidei musubana Lepoan hartu eta sigi aurrera Bueno, pues eh, con esta carta queremos eh, dar introducción, pues bueno, a un a unas, unos pequeños perfiles, eh, pinceladas, perdón, eh, de, de bueno, de lo que es eh, la organización internacionalista Ascapena, cómo se define, cuándo surge y con qué objetivos y luego también pues eh, esos eh, aires de solidaridad que, que han llegado inmediatamente tras esta noticia, ¿no? Y bueno, Ascapena es ...nace en 1987 y, y se definen de, de esta manera, eh, como uno como una organización de Euskal Herria... Eh, ...que lucha por su liberación, eh, liberación social y liberación nacional. Es decir, ellos se consideran una parte más de la lucha por conquistar la independencia... ...y el socialismo para Euskal Herria. Por otra parte, se definen también que no pueden entender... ...la liberación de Euskal Herria, eh, y tampoco la pueden llevar adelante sin trabajar la solidaridad con los pueblos en lucha contra el imperialismo. Eh, así pues, eh, quieren dejar patente, pues bueno, eh, no solamente lo que su trabaja en Euskal Herria, sino su solidaridad con el resto de, de pueblos eh, en, en parecidas circunstancias. Y entonces así eh, ellos definen sus, sus ámbitos de trabajo que podré, que podemos decir que, o resumir que son tres. Por un lado, dinamizar y trabajar la solidaridad en Euskal Herria hacia otros pueblos. Eh, impulsar, ayudar y dinamizar la solidaridad hacia la lucha de liberación de Euskal Herria en otros pueblos del mundo, y participar en el movimiento contra la globalización e incidir, e incidir en dos direcciones. Por un lado, trabajar la presencia y voz propia de Euskal Herria dentro de este movimiento, y por otro lado, impulsar y trabajar dinámicas de solidaridad hacia los pueblos en la lucha de liberación. Bueno, pues esto es lo que lo que hace Ascapela, lo que pone en su página web, no es que nosotros sepamos más que, que nadie, y, y bueno, obviamente eso no es un delito, internacionalismo es la delitua, y bueno, eh, después de las detenciones de, del otro día, eh, numerosas cartas de solidaridad y de apoyo han surgido de, desde Baracaldo, por ejemplo, desde la comparsa Scaverri, <coughs> luego Comités Internacionalistas también mandó una, una carta de apoyo internacional, casi instantánea, el, sí, sí. el martes por la mañana. Hay una carta que os animamos a que la podáis encontrar en internet que se titula Liberación inmediata de los presos de Ascapena, que, que está escrita por, por intelectuales eh, del mundo internacional como Alfonso Sastre, Santiago Albarrico, Carlos bueno y Pascual Serrano, que son analistas internacionales que también han mandado sus teorías a través de una carta de apoyo. Uh -huh. Y luego, bueno, diferentes organizaciones, eh, pues pues han están apoyando esta pues, bueno, están apoyando con su solidaridad, igual que Escapenal uh -huh. lo ha he hecho, he hecho montones de veces, pues para la liberación de, de estas personas, ¿no? eh, El único delito que han cometido estas personas es realizar un trabajo público eh, y político en la esfera de solidaridad internacional y y bueno, pues uh -huh. Tampoco hay mucho más que decir. Que, es que, que, es que al final estar dando explicaciones de, de por qué no tienen que detener a gente que se pasa todo el día dando charlas y contando cómo está la situación de los procesos mapuches uh -huh. o, o explicando por qué apoyan el proceso boliviano, pues es increíble. Uh -huh. Pero bueno, eh, hay un artículo eh, que ha salido esta semana en, en un periódico, eh, un artículo de opinión, ...y decía lo siguiente, ¿no? hace la siguiente pregunta... ...creen en las casualidades eh, y da un dato, eh, el 5 de septiembre... ETA hace público un comunicado centrado en Euskal Herria y esa semana, es decir, el día 14, el gobierno español eh, detiene a, a nueve personas acusadas de, de ser de equin, a la que señalan como pues eso, la encargada de llevar las consignas de la organización armada al, al interior del país. El 18 de septiembre, este domingo pasado, Eh, ETA hace público un comunicado dirigido a la comunidad internacional y qué casualidad que este martes han sido las detenciones eh, contra esta organización internacionalista de la que la acusa de llevar las consignas de la organización armada a agentes internacionales. Eh, menos mal que, que bueno, que este es un proceso serio que ha comenzado y que tirará para adelante, porque si no eh, si lo siguiente que diga eh, o sea, que en comunicado ETA la, la siguiente semana a quién van a detener. Eh, entonces eh, los, los argumentos tan vagos con los que están eh, llevando a cabo eh, este este Su, su campaña de obstaculización de este proceso pues deja muy a las claras eh, en qué situación se, se ponen y cada vez eh, los ojos son más grandes eh, y están más abiertos pues eh, a este a esta serie de, de rachas que se están haciendo contra bueno personas Eh, de distinta índole con un mismo eh, objetivo que es eh, la, la liberación y la y la paz en euskal herríano y el otro día comentábamos que si no fuera o sea que lo absurdo de la situación y, bueno, y lo extraño es podría ser gracioso si no fuera por lo dramático. no o sea estamos sí. hablando de de la vida de personas que se pueden comer 35 años de cárcel por, por unas bueno unas leyes y unos dictámenes de, del Estado español que no tienen lógica por ningún lado de que los veas. ¿no? Y podría ser eso, podría ser gracioso, podríamos estar hablando de es una estrategia del gobierno para ver si estamos fuertes, para ver si esta especie de unión y negociación que está teniendo a cabo en Euskal Herria pues es verdadera, si es suficientemente sólida, o sea, todas las cosas, se, se, el otro día se hablaba de eso en la concentración, ¿no?, a favor de, las, de los compañeros y compañeras de ASCAPENA, y podemos hacer todos los análisis que quieran, pero es que, aparte de, de que nos parezca una estrategia o no, estamos hablando de 35 años por cabeza. Y, y eso ya pasa, pasa de estrategia política, ¿no? Por eso, nada, eh, comentaros que no es, eh, ya para finalizar, no han sido en eco, comentaros que Walter eh, Wedelin, Gaby Basáñez, Unai Vázquez y Chaso Lecuona, Rubén Sánchez... David, soto y eh, Gamboa eh, han sido los eh, detenidos esta esta semana y deciros que esta tarde a las 8 de la, de la tarde en vídeoonera se ha convocado en eh, baracaldo una concentra una concentración eh, pues eh, con los lemas internacionalismo a es da de lituá a chiloúa cascaú acaenaurrera Muy bien, bueno, pues ahora Olach nos va a dar paso a las noticias y empezamos con las noticias de hoy Información de todos los colores. Colores, gustita, co-información. Bueno, pues vamos a empezar con, con la primera noticia. Guisarte, eh, quincha, arloare, quimbo el taca. No sé si habéis escuchado últimamente las declaraciones de Amayas Rojas, que es una concejala de Baracaldo, y bueno, pues... Pues eh, Amaya, sin ningún tipo de vergüenza, ha dicho que unas 500 familias o más están defraudando eh, Maracaldo con el tema de las ayudas económicas uh -huh. y se ha caído la lancha. Claro que después después de las críticas que, que, ha, que ha recibido de, de algunas personas concejalas y, bueno, y personas de... ...diferentes ámbitos de, de Baracaldo... ...ha dicho que en realidad no puede... ...no tiene ninguna prueba ni... ...o sea que no tiene ninguna forma de demostrarlo... ...pero que ella sabe que hay más de 500 personas que están defraudando con ayudas sociales. Anda. Sí, bueno, pues eh, está claro que se puede apuntar al gobierno español a cómo hace cómo construyen sus argumentaciones. Eh, bueno, alguien será, yo tiro la piedra y una vez más dejan dejan encima de la mesa que aquí no es no se trata de de decir que que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino eres culpable hasta que demuestres que no lo eres. Además el mundo conoce la situación boyante en la que se encuentran las familias baracaldesas con todo el tema de crisis, uh -huh. con todos los despidos, las eres, o sea, no es no uh -huh. Bueno, la verdad además, es que es un poco nada. te podría tener un poquito de vergüenza porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal y los sí. datos de Berri nos, nos llegan todas las semanas leemos los datos de pobreza uh -huh. en Baracaldo como para que esta señora pues, se la... Bueno, y si dice 500, pues es el mismo número que hubiera dicho 1000 y tal. Yo aquí sí la preguntaría si tiene eh alguna familia que también están defraudando y no necesitan esas ayudas sociales. Pero, pero esta, bueno. Además Amaya es la, bueno, no sé si es exactamente ella, pero son los datos que vimos el otro día de los que se habían bajado el sueldo que era de una barbaridad a otra barbaridad, que se haya bajado 2000 €, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, que seguía ganando más que uh -huh. que Bueno, por eso lo puede decir. Bueno, porque no tiene ningún problema. Y otro problema que tenemos con el tema de del, bueno, del área social en Baracaldo es que en la pas el pasado 10 de septiembre eh, los servicios sociales, bueno, cambiaron unos uno de lugar la ubicación de unas trabajadoras sociales, pues porque están de obras, y las metieron en unos locales que están en el polideportivo de, de Bagacha, bueno, el polideportivo de Bagacha, ¿no? Sí, las la la se Y bueno, pues estas mujeres se han contaminado con, con Una especie de vertidos químicos que tienen la, que tenían en la sala de, de al lado, que sirven para descontaminar las piscinas, pues aparte de descontaminar la piscina, han intoxicado a estas mujeres que ahora estaban trabajando en, un, en lo que viene a ser un, un zulo. Sí, ¿no? Eh, bueno, eh, aquí haré la, la mofa porque hace unas eh, unas semanas eh, sacamos la noticia del cierre de las piscinas, si recordáis, y la concejala echaba la culpa a la falta de hábitos de higiene de los usuarios y usuarias de las de las piscinas. Entonces ha comprado cianuro para desintoxicar. Pues, sí, bueno, aquí esperemos que no diga que ahora las trabajadoras no las digan, no, es que la culpa fue de ellas por rutil. Por respirar. Por, por respirar, eso es, mira, esa está muy bien... ...la culpa es de ellas por respirar... ...que no respiren... ...bueno, pues... Eh, ...la siguiente noticia... Eh, ...Tamara, nos viene desde... ...La Guntasuna Danza Taldea... ...y nada, es una nueva iniciativa que nos pone a, a mano, ya ya tiró piedra, algo que mucha gente le gustaría hacer, pero como siempre eh, pasa. Es simplemente un cursillo para ser danza monitore, eh, pues bueno, eh, para aprender a las canciones, las danzas, y así poderlas enseñar a, pues a chavales y chavalas de de 4 a 16 años. Aipatutako ikastaroak, barakaldoko San Bixente Auso Kulturetxean, martxan jarriko dira datorren urriaren hogeita iutik aurrera, eta izena emateko, ba, topak ezakuzue ficha errekoloren, edo laguntasuna webkunean. Web Josu Larreinaga eta Emilio Xavier Dueñasek, izango dira hori irakasleak, eta J.M. Beltranen, izango da... Parte hartze izango du, besteak beste eta, ui, meli hau, barkatu, eh? Bueno, hauek agu iru izango dira irakasleak, eta, bueno, eh, parte hartzeko baldintza bakarra gutxienesko eh, amasei urte dukitzea eta DBH edo doantzeko ikasketak izatea izango dira. Zer dago, bi, bi kurtso desberdinak. Bata izango da eh, ikasteko eta beste bat eh, eh, irakaslea izateko. Bai. Orduan, ba, hori, ba, ah, dos, anima zaiteztez, eh, eh, eh, Vale, va, ba. hor da u. Ordun, eh, Dos 2 ikastaro, 2 kursillos, uno para aprender y otro para aprender a enseñar. Eso. Eh, ahí estamos. Eso. Es que nos hemos liado un poco con, <risa> con todo esto. Con todo esto. Bueno, pues nada, la siguiente eh noticia Eh, ya pasamos a, a las noticias de, de Euskal Herria. Y, nada, eh, apelan a la solidaridad para hacer frente a las situaciones extremas que causa la crisis. Eh, es una noticia que seguramente mm, la hayáis eh, visto y oído en las radios eh, y televisiones eh, más cercanas. Y es de un vecino de Repélega Eh, que se ha encaramado eh, en, la, en una de las grúas de, de las obras del, pa, del nuevo paye, pabellón de magisterio de la UPV, pues para protestar por su situación de, de falta de recursos eh, para hacer frente a la hipoteca del banco, que realmente son unos 6.000, 7.000 euros los que se le lo que le, le pide el banco, o lo que eh, supuestamente le debe, y lo que esta persona, este vecino de Repelga, Fernando Fernández Díez, eh, lo que ha solicitado es una prórroga para, para poder pagar, puesto que se ha tirado un, un tiempo en paro y ahora ha comenzado a, a trabajar, pero el banco le dice, le reclama ese dinero y bueno pues ahí está eh, la orden de desalojo y su puesta en subasta el, el, el piso lo pondrán en, en subasta y esta persona pues bueno, eh, quien intentó negociar con el banco los atrasos eh, surgidos en el pago de la hipoteca, pues bueno, eh, deja muy a las claras de bueno, Eh, cuando Como decía eh, un miembro de, de, lo, de la banca, decía época de crisis, época de oportunidades, parece ser que la crisis sufrimos los mismos, esta famosa crisis, pero los que tienen dinero que encima se les ha dado y concedido dinero público nos siguen exprimiendo y chupando la sangre y en cuanto pueden, pues bueno, nos dejan calegorría en la calle. Sí, bueno, además el eh, de la situación de, eh, de Fernando, eh, los agentes de seguridad de la obra en la que él trabaja han impedido que, que les dieran que le dieran comida y bebida, a un compañero sí le ha podido hacer llegar un par de botellines de agua, pero sí. bueno, ya bueno, ya estamos en unos extremos porque bueno, él está pacíficamente protestando por una situación que le está ahogando, tiene una uh -huh. familia de una esposa y dos hijos y, y bueno no le dejan ni que ni hacerle llegar pues, comida ¿no? Para... la, pro la protesta sí eh, pues nada ánimo fernan no a la usura y gora repelega <risa> no, bueno otra noticia también muy buena es maravilloso este comandamos en principios de curso menos recursos peores condiciones laborales el jueves ayer eh, 30 personas trabajadoras de la enseñanza y antimilitaristas se concentraron bajo el lema «Mejoremos la enseñanza pública, gasto militar es» ante la delegación de Educación del Gobierno Vasco de Bilbao. Porque, bueno, esta crisis que nos acompaña, eh, pues han decidido denunciar recortes, eh, hay recortes en la enseñanza pública. En gastos militares seguimos gastando lo mismo, pero en enseñanza pública pues ha habido unos cuantos recortes, ¿no? Eh, la falta de recursos para desarrollar una enseñanza pública de, de calidad es más que evidente y, bueno, en, en los tres estado, 30 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OECD, el gasto de educación representa el 5,9% del PIB y aquí eh, solo se llega a un 4%. Eh, para llegar a equipararnos con cómo está la ocde se debería aumentar en los próximos tres años los presupuestos en educación en 340 millones de euros. La falta de recursos de las que estamos hablando hace que bueno, ha habido unas, unas consecuencias. Este año 300 grupos más de escolares serán atendidos por el mismo número de profesores y profesoras. Hay un elevado número de temporalidad en la contratación de profesionales de la enseñanza. El nuevo sistema de sustituciones dejará de cubrir 6.000 de las 16.000 bajas que se producen cada año en nuestros colegios. La situación que se vive en los comedores escolares, deja mucho que desear. La imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar al no garantizarse la escolarización de 0 a 3 años desde la administración pública. El alumnado de primaria y secundaria, atención, estará en una semana sin profesor o profesora en caso de enfermedad del titular. Y, y bueno, bueno, en contraste con estos datos tan maravillosos en esta educación pública que tenemos y que se supone que está educando a quién será el futuro de esta nuestra tierra querida, en contraste tenemos que el gasto militar estatal para el año 2010 es de 18.000 millones de euros, que desde la CAP a este gasto militar estatal contribuimos con 1.500 millones de euros, con lo que cada persona residente en la CAP contribuirá al gasto militar con 725 euros al año, Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, un tanque Leopard, eh, cuyo coste es de 10 millones de euros, equivale a dos escuelas. Dos miseles Tomahawk, de 2 millones y, y medio de, de euros, equivalen a, a una escuela. Luego, un cazabombardeo Eurofighter, 25 millones de eurazos, equivale a cinco escuelas un portaaviones, 2.500 millones de, de euros, eh, son, pues eso, 500 escuelas. Y creo que de todas estas escuelas que se podían hacer, muchos militares no van. ¿eh? Tengamos en cuenta que, que bueno, eh, bajaron el nivel de las preguntas de acceso al servicio militar. Eso hay que tenerlo en cuenta porque parece ser que el nivel... Eh, intelectual o la capacidad de, de esas personas, pues, bueno, estaba un poco... Y nosotros mal, ¿no? no decimos nada, ¿eh? Pero... No, pero que podrían hacer a escuelas <risas> para, para que vayan. Pero bueno, sin más. Eh, esos datos, eh, realmente, fuera broma, son, son escalofriantes y más en los momentos que estamos viviendo y que, bueno, a ver para qué nos eh, puede servir un tanque Leopard... Eh, ¿De qué nos va a salvar o, o qué nos va a aportar? ¿O un misil Tomahawk o un cazabombardeo Eurofighter o un portaavión? Eh, no sé, ¿para qué? ¿Para llevarlos a dónde? ¿A Afganistán? ¿A, a todos esos sitios? Eh, la ayuda se necesita, se necesita aquí y no en ocupar más países. Pues sí. En fin. Continuamos Vamos al, pueblo, al pueblo de al lado, vámonos. A Sestado. Y ahí el Ayuntamiento de Sestado actúa a espaldas de la ciudadanía en torno a la igualdad de mujeres y hombres. Y este viernes 1 de, de octubre eh, se ha convocado un pleno extraordinario a fin de aprobar el nuevo plan para la igualdad de mujeres y hombres. Y se ha querido invitar expresamente al foro para la igualdad de Sestado para que tome la palabra ese día... Ella hable sobre la importancia de los planes de, de igualdad. Pero han invitado a gente a las que no le han dado el borrador. Efectivamente, entonces no sé cómo lo van a hacer. Esa es la participación a medias, es como lo que decimos de... Bueno más. No. no, vamos a... Da igual. Y, bueno, eso, que, que al final le están intentando impulsar también en Maracaldo sí. participación ciudadana y tal, y es como una limpieza de cara de te invito, sí, pero sí. no te voy a decir de qué vamos a hablar. No ni vayas... dónde, ni cuándo, ni a qué hora. <ríe> ni la ¿eh? hora, ni el tema. <ríe> y ni... Ah, y si no estás, es culpa tuya, ¿eh? Sí. Yo si no vivas la puerta en la que sí, estamos... Sí. Pues eso, que es sumamente contradictorio el, eso, el incentivar eh, a los agentes sociales y culturales de, del pueblo para que intervengan públicamente y, bueno, no se les dé el texto previamente para que lo conozcan. Bueno, y luego otra cosa un poco paradójica en este ayuntamiento es que en la fase final de aprobación del plan, bueno, es una fase final larga, ¿eh? porque este plan se se supone que se iba a aprobar en marzo y estamos en octubre y todavía no se ha aprobado. Pero bueno, en esta fase de aprobación eh, han dejado de contratar a la técnica de igualdad y entonces ha estado la mujer pues cinco meses sin estar contratada. Y además, bueno... Eh, Las eh, partidas presupuestarias eh, dirigidas a este plan pues eh, son irrisorias o casi inexistentes, lo que sí creo que habrán aprobado lo suficiente para que salgan en los medios de comunicación esta, esta noticia. De eso se habrán preocupado muy mucho. Bueno, seguimos. Eh, Udalbilsaren Aldeco manifesta siobat, deitu dute, hostil aleco, bilboco alderdi sindicato social socialic. E, gaur, Madrilen Udalbiltzaren aurkako ipaketa berriro abiatu da, besteak beste, eskera ea aralar elda alternatiba alderdiek zein ela la PSK esteilas sindikatuek osatzen dute bilbon bai Udalbiltzari babestaldeak manifestazio ban deitu du gaurko bueno, gaurko garratzalde saspita erditan arrai, arriagatik. Uhum. Bueno, para Caldoner, eh, el... 7 tardita egon egongo da udaltxaren aurrean, eh, kontrasinoa, kon, eta, bueno, beste aldetik eh bas e, babestaldeak e, bi eskakizun eraman nahi e, zituen e, uda, udal batzara, Eta bata da Udalbiltzaren existentzia eta jarduera zilegia den einean bere kontrako edo zein ezkingintza judiziala bertan beragelditzea eta bigarrena ausipetuak diren Bilboko herritarren eta gainontzeko ausipetuen assolusia eskatzea. Bueno, pues bueno, ya hemos hablado de este tema últimamente, ya sabemos lo que es Udalbiltza, e, más esta semana hemos tenido en Herrikolore una encuesta Aída Casanova, que es una, uh -huh. una concejala, una ex concejala de Baracaldo que está metida dentro de este juicio uh -huh. y en esta semana la han metido, más que metida, la han metido. No, es que está metida, no quiere decir que se haya metido voluntariamente, uh -huh. <risa> que la han metido en este juicio y en este sumario y bueno, pues pues esta semana publicaremos las respuestas a las preguntas que diferentes uh -huh. ciudadanas y y ciudadanos han hecho a Eider para conocer un poquito cómo, cómo está la situación y os invitamos a que podáis leer hasta sí, sí. que conozcáis un poco más los entresijos de, de esta otra farsa más que tenemos <ríe> al de <al>, aquí <al> Pimpilean <ríe> esto parece el festival de teatro por la cantidad del humor de farsas negro, sí. bueno Eh, otra otra noticia que, bueno, realmente podríamos también introducirla en la agenda y es la manifestación de mañana que tendrá lugar en, en Bilbao a las 5 eh, de la tarde y que está convocada por 40 agentes sociales de diversos ámbitos e ideologías que han hecho un llamamiento, pues bueno, para participar eh, en esta manifestación y eh, es eh, el lema de esta manifestación será eh, no a la prohibición de manifestaciones ninguna imposición ninguna violencia sí a los derechos humanos civiles y políticos bueno eh, hay que tener en cuenta que, que la que entre las organizaciones que apoyan la marcha se encuentra también a escapeena y que bueno pues eh, teniendo en cuenta lo que ha sucedido pues bueno pues es sang sangrante, sangrante una vez más no mm. eh, lo que lo que tenemos entre manos y lo que y lo que estábamos eh, viendo perplejos que está sucediendo eh, para que, la manifestación eh. de, de mañana eh, comentaros que bueno como este tipo de manifestaciones no son del gusto porque les tiemblan las rodillas a algunos y algunas eh, a la, en la parte sur del ebro eh, y también a algunos ya los ...de la parte norte del Ebro, pues la cosa no está todavía muy segura... ...porque también estaba segura eh, la manifestación de hace unas semanas... ...y al final fue desconvocada. Bueno, fue ilegalizada primero y luego fue desconvocada. Efectivamente, sí, Entonces tienes Macri, está haciendo alegación a que a ver si no nos la ilegalizan... ...y yo pido fervientemente a los organizadores y organizadoras que aunque la del ilegalicen no nos desconvoquen y mucho menos nos desconvoquen diciendo que si no igual aliamos porque la gente de Escalerría eh, es una es, o sea somos unas personas bastante politizadas y que sabemos dónde estamos y es un poco triste que en o sea que gente nuestra nos estén llamando delincuentes yo eh, Me parece indignante y de aquí mi gran rechazo a la desconvocatoria de la otra y espero que ahora nos portemos un poquito mejor y con más respeto a las personas que utilizan su sábado para ir a manifestarse. Uh -huh. Pues nada, con esta noticia pasamos a internacionales y, y allí pues eh, ponemos eh, la primera noticia, las elecciones en Venezuela. Eh... ¿Ya me ha cambiado el orden? ¿Ya la he liado? ¿Ya la he liado? ¿Ya la he liado? <risa> ya, bueno... Las elecciones en Venezuela suelo decir que... Y que la bueno. dice ella, pues eso. <ríe> ah, tenía que decir yo, ¿no? ¡Ja, <ríe> que diga él, <ríe> díla, cuéntanos. No, no. Bueno, pues nada que simplemente <ríe> decir que el bolivari bolivarianismo y su militancia pues eh, eh, también posicionado en el escenario político nacional e internacional. Eh, esperan eh, unos resultados, o sea, han tenido unos resultados el 26 de septiembre para eh, bueno, demostrar a las maquinarias de las castas eh, oligárquicas Eh, pro imperialistas Que las mayorías están con el pueblo Y su comandante Hugo Chávez Pues eso, que el domingo pasó Hubo elecciones en Venezuela y ganaron Y entonces, eh, bueno, eso ha servido Para que callen muchas bocas Que, que hablan más de la cuenta uh -huh. La otra noticia que queríamos contar es, No sé si hay, bueno, esto que, que surgió ayer a última hora De la tarde-noche Es el, el incipiente golpe de estado Que al final ha sido reprimido en Ecuador Y el presidente Rafael Correa bueno denunció el golpe de Estado eh, tras el estallido de una sublevación policial apoyada por algunos militares, eh, el Ejército de Aire concretamente, que desató la tensión en el país con saqueos y violentas protestas en Quito y también en Guayaquil. Sí, sí. El presidente del gobierno Rafael Correa resultó herido y bueno cuando fue llevado al hospital, el hospital fue tomado por la policía y, y luego bueno esta mañana han debido entrar los militares a tiros para rescatarle ha habido revueltas en la calle porque muchos seguidores de correa han salido también a defender el, el gobierno que tanto ha costado implantar sí. recordemos que que aún con protestas o sea con aunque todo el mundo no esté de acuerdo con el gobierno y, y todavía se esté adecuando a, a todos los movimientos sociales el gobierno de correa es un gobierno de izquierdas que, que está llevando pues una política bastante favorable en Y, y bueno, que, que es un ejemplo sobre todo en su constitución en Sudamérica, entonces uh -huh. bueno, ya como pasó en Honduras hace menos de un año, <coughs> que hubo un golpe de estado y quitaron a un presidente y ahora han puesto uno, que ha sido asumido por la, por la comunidad internacional, y no nos entendemos muy bien por qué, pues uh -huh. lo han intentado también hacer en Ecuador y parece ser que por ahora no les ha salido bien uh -huh. pero bueno. Hay que decir que incluso ha habido quien ha dicho que lo que sucedió <risa> ayer puesto que no ha tirado para adelante ya que el ejército se ha posicionado a favor del gobierno ecuatoriano que era simplemente una revuelta una revuelta policial por la bajada de salarios pues sí, eh, fíjate por dónde no si sale bien ya hablábamos de otra cosa pero cómo ha salido mal y tal que no, que no, que, que era una broma que esto parece un chiste para mí que broma el presidente de Perú eh, Hugo Chávez eh, y, bueno, y diferentes Los gobiernos internacionales han, ap han apoyado al, al régimen de Correa y bueno, para parece que las cosas están bastante más tranquilas ahora. Y, bueno, para terminar con las noticias internacionales, eh, la huelga del 29 de septiembre, eh, que, bueno, eh, este miércoles ha, ha superado las expectativas eh, formuladas en los medios de comunicación, eh, según los sindicatos, y por parte de la patronal y el Gobierno, pues, eh, como siempre, eh, la vida se ha hecho con total normalidad. Hombre, hemos de mencionar que, efectivamente, con normalidad, con normalidad, para tener todo el día Eh, los medios de comunicación hablando de esa supuesta normalidad, para tener eh, la policía, por ejemplo, el corte inglés eh, rodeado, eh, que suele ser lo normal, vamos, todos los días están rodeando al corte inglés la policía. También suele ser normal que en los trenes eh, no funcionen, que hayan servicios mínimos, todos los días sucede, pero bueno, pues eh, tampoco nos vamos a explayar en este tema, sí. puesto que ya hablaron mucho, mucho, mucho de ello. Eh, ...los distintos medios de comunicación y bueno... ...sí, en diferentes eh, ciudades del Estado español... ...como en Jaén, Las Palmas, Gijón, Torre la Vega, Algeciras... ...varias capitales gallegas, el paro fue masivo... ...y en capitales como Sevilla, Valencia o Madrid... Eh, ...se produjeron bastante piquetes y uh -huh. protestas... ...y muchos incidentes, eh, muchos de los manifestantes... ...fueron reprimidos por uh -huh. la policía, que se le da muy bien... ...incluso en algún sitio hubo tiros, incluso siete... ...lo normal de todos los días, vamos... Eh, ...que un policía pegue siete tiros al aire... ...eso bueno, lo normal... ...todos los días pasa... ...y bueno, y parece ser que sectores como el metal... ...la industria, la limpieza y la agricultura... ...han parado casi por completo del ebro para abajo... Mm. Y el seguimiento ha sido desigual en educación y en sector energético. Bueno, también decir que en Euskal Herria el seguimiento... O sea, es diferente la es situación distinta, porque sí. la convocatoria también era diferente. Uh -huh. Pero bueno, compañeros de la CNT y de ese casi sí que uh -huh. estuvieron apoyando la huelga. Y también UGT y Comisiones Obreras que, uh -huh. que convocaba de primeras. Sí, pero bueno, eh, aquí quiero hacer una puntualización. Eh, eh, una puntualización rápida. Le oí al, al secretario de comisiones obreras de euskadi decir que Fue una falta de, de responsabilidad por parte de los sindicatos eh, averchales el no acudir eh, a esta huelga eh, y bueno yo te digo que no creo que fuera el momento ahora algo que ya está firmado está sellado y que y que bueno su momento tuvisteis también y que y que ahí había que, que haber estado no ahora no nos echéis la falta de incidencia la culpa a, a aquellos que pensamos que Que, bueno, que el momento de la huelga era otro Bueno, pues después de todas las noticias Os vamos a poner una canción Y después os dejamos a Olat Que nos va a leer una colaboración Que nos ha mandado Nora de Guipúzcoa Que es un cuento Que ella ha relacionado o sea, Ha relacionado ha querido relacionar Con todo el tema de esta semana Con todas las ediciones de Ascapena y, y bueno, eh, Olat nos lo nos va a leer Después solidario. de la canción Un cuento solidario I was like a ball and chain. Mucha voz te co Hiduan zea arribigitako egun bat izan zitekena, ipuin bihurtuz. Azken egun hauetan, herrialde alde honetako pelak mugitzen dit barrua. Hemengo benetako historia ezpeio bat ikasten naiz. Liburuetan agertzen ez diren horiek, harima eta zalezkoa realitate horitxo eta guzkitxoak. Gauza igur ugari ikusten eta bezitzen naiz hemen, pertsona alai eta koloretsua guen magalean. Egun berezia izan zen atzokoa. Barte ezagutu nuen neska beltzaranak kontatu zizkidanako goan ditudan bitartean, bere txean, aterpe amandit Andreak, Benignak, bere hautsu goxoarekin esnatu dit. Gosaltzen nagola epatu dio tatzoko neskatiaren abestiaren ingurukoak, ezin oroitu zolerkiaren itz guztiak eta ezin emanaz neskaren izena. Benignak segituan ulertu duzein den neska eta ala dit. Nire jo bada atzo zurekin egon zen neskatia, amanda. Neskatillaren izaren oihartzuna buruan noen bitartean, penignan nire ondoan eseri da. Aurpegi apuru bat ilundu saiola sentitu dut. Amanda txiki zelarik bereaita eta nire, nebazena, Carlos, ilzuten Anastasio Anastasio Somozaren militar jarraitzaile batzuk familia kolurrak lantzen segoela. Neskatillaren izena bigarrene sentzutean, oihartzuna isildu eta bihotza bularretik atera bar zitzaidaela sentitu dut. Bart Amanda kain goxo eta begirada tristearekin abestu zidan kantuan, bere izena agertzen baitzen. Orduan enekin bere izena. Orduan enekin begirada tristearen esan nahia. Abesteagatik aldetu diot benignari orduan. Eta nola bere jo baren izenare agertzen den bertan, hitz egiten jarraitu du orduan. Amandaren izena izenaz da kasualitatea. Beraitak izen hori pinja zion, herriko amanda aguilaren homenez. Amanda agilar Petrona Hernándezen ez izena da. Emakume kementzua eta irautzailea. Bere bizitza guztian ekazarian defentsan eman zuena. Horrela, jarraitu du herriko historiaren pasartea kontatzen eta kantatzen. Astu ez desadan, kodarnonetan kopiatu dut amanda eta benignaren hauti jasotakoa bestia. Las Mujeres del Kua Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del Kua que bajaron de los cerros por orden del general, de la María Benancia y de la Amanda Aguilar, dos hijas de la montaña no quisieron hablar. Es que recasconora. Party police, <música> party paqui a charlar un poquito padadadavirat naravachirap naravachirapan vente paqui no me dejes solito padadadavirat naravachirap bueno pues aquí tenemos ya guruch, a javi que nos va a contar un poquito, como ya ya Javi estuvo hace tiempo contándonos la historia de Sopimpa y bueno, qué es Sopimpa. Entonces hoy nos vamos a centrar más en el décimo aniversario. Y bueno, que le vamos a hacer unas cuantas preguntas para enmarcar. Sí, la Sorionaxuri no te vamos a cantar. Bueno, luego Matís, cantamos, si luego más te cantamos. Pimpa, más que nada para que bueno no se nos noten los gallitos. Pero bueno, eh, sabemos que, que esta semana pues, se ha estado celebrando ese aniversario. Y bueno, antes que nada, que se me está yendo la pinza a Racha al León, eh, Javi que por estar con nosotros. Y bueno, continúo con la pregunta. Eh, pues nada, esta semana hemos tenido distintos actos, ¿no? Empezó el lunes. Y bueno, pues como la gente de Luchana, cómo, cómo ha tomado estos actos, eh, cómo los ha vivido y sopimpa sobre todo cómo, cómo está viviendo esta semana. Hombre, la verdad es que nos empezamos a reunir hace... Pues el año pasado ya para preparar pues lo que está siendo esta semana como negativa el décimo aniversario de Zopimpa y bueno, pues poco a poco desde el viernes que hubo un concierto en la sala Strem de Santurchi porque aquí la única sala que hay en condiciones pues cuesta una pasta y no nos lo dejan a los demás sí, pero bueno, a nosotros parece que no eh, Nos tuvimos que ir a Santurchi, bueno, pues tocaron tres grupos de rock heavy y bueno pues salió bastante animada la cosa uh -huh. el lunes estuvo por pues, la escuela de ber de baracaldo con chisturares y con la, la escuela de uruzas también el taller de dulza de luchana uh -huh. y los y la, la familia de, la de, la de la la Sipo, Sipo. ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hubo ambiente, la gente había gente que no sabía por qué, y, pero luego ya se van enterando poco a poco de lo que... Claro, para primer contacto, eso, a las nueve de la noche una fanfarria, eso, eso, es, es, una y tú encima, que suena un montón, es importante. Sí. Muy El martes tuvimos una charla-coloquio de deportes, que según los periodistas que estuvieron en ella, ha sido un lujo pues tener a, a esa gente... Pues que teníamos de todos lo, de los gremios más importantes, ¿no? En el Remo estaba kaiku que ahora mm. es, eh, en personalizado en José Luis Cuarta, su entrenador, que bueno, pues que está en boca de todos ahora, según las recreaciones de La Concha. Sí, sí. Estuvo Miguel Madariaga, el presidente de la Fundación Los Caltele Euskadi. Uh -huh. Estuvo Mané, un ex-entrenador del, del Atleti. Estuvo José Antonio Figueroa, eh, ex-entrenador del Caja Bilbao, de lo que es ahora el Bilbao Basket. Y estuvo Juan Carlos Iza, que estuvo también entrenando a, a las chicas al sí, fútbol sí. femenino de, del Atleti, ¿no? ahora en, en el Eibar. Uh -huh. El miércoles, eh, por las calles de Luchaná, mmm, tuvo actuación de la de la Escuela de Talleres de luchana de Urzaineros. Ayer, pues en la iglesia del buen pastor de Luchana, cantó el ochote gastía que es, eh, salió de aquí de Luchana. La verdad es que hubo bastante gente, eh, gustó mucho y bueno, pues hoy tenemos programa, pues una cuadrilla de Luchana, se denomina Multisarra, que van a cantar por los bares de Luchana. Y un concierto en el bar del rincón de un grupo de, de aquí, de Lucha. Uh -huh. Se llama La Llave. Uh -huh. Mañana actuarás tú, Mario, con la hecha <ríe> a la <parta. ríe> es que Mario vale, sabe vale. hacer un poco de todo. <ríe> y también estará el grupo de Gijón 121, uh -huh. eh, tocando en, en la calle Lube. También a las 10, eh, el grupo de Ronte y Anaya. A Inara. A Inara, perdón. Uh -huh. Eh, traerá pues un hinchables para los por pa los chavales uh -huh. y el domingo mmm, tendremos pues la banda de cartón de aquí de llano quedaron pasa call por las calles por las calles de luchana y el grupo de danzas amaya de luchana pues que quedaron uh -huh. pasa calles y bailerá en, en la plaza de rota barría Uh -huh. un poquito de todo entonces sí la verdad es que hemos querido abarcar pues lo que es una radio no pues desde los niños hasta hasta los mayores pasando pues, por, por los más jóvenes uh -huh. pues eh, creo que se ha conseguido un programa que Se puede decir que bueno pues es eh, como muchos eh, cumpleaños sencillos pero por eso no deja de, de ser especial eh, y como tú bien has dicho por ejemplo eh, esa rueda esa mesa redonda perdón con distintos eh, personajes de, del ámbito deportivo Que al final eso no surge de la nada, ¿verdad, eh, Javi? Me imagino que durante esto, estos 10 años tendrás mucho que contar y tendréis mucho que contar, pero serán muchas semillas las que se han ido sembrando para que el, tengamos o hayamos eh, podido disfrutar de ese pedazo de mesa redonda, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Nosotros comenzamos en septiembre del 2000 las emisiones y la verdad es que nos oía muy poca gente porque tampoco dimos mucha publicidad de ello porque no teníamos todavía antena, entonces se oía en, en, sí. en la casa de Alao, no se oía más. Pero poco a poco pues se puso una antena y la verdad es que el barrio de Luchana escucha mucho la radio de Zopimpa, sí. pero... Eh, es que nos dicen no ¿Y cómo no hacéis, ampliáis la, pues, El radio de, de, de emisión? De emisión ¿no? sí. Pues hay dos Dos factores Una que al ser una radio local No te permiten pasar de una, de una um, Tope de potencia sí. Y otra porque La verdad es que donde se nos oye ahora Más que suficiente Porque lo que Queríamos cuando montamos Esta radio Era era pues hablar de los problemas y las de todo lo que sucede en el barrio ¿no? entonces uh -huh. creo que sólo hemos conseguido está esta radio está abierta a todos las asociaciones que hay en el barrio y más asociaciones también asociaciones de Bilbao estáis vosotros que he subido paracaldo hay otros que son de sanurchi o sea creo que está abierto a todas las asociaciones y que Al fin y al cabo es eso, ¿no? Pues eh, dar un poquitín a conocer las necesidades del barrio y todo lo que <risa> se fragua en la historia de Luchana. Y has notado sí. muchos cambios tú que llevas aquí ya un tiempito. ¿Has notado muchos cambios desde los inicios ahora? ¿En el estilo de radio, en las cosas que se cuentan, en la gente que está tomando parte? Hombre, eh, sobre todo destacaría la, la gente. La gente que en Luchana, por ejemplo, colabora... ...pues el noventa y tantos por ciento... ...por no decir el 100% ...de los establecimientos y comercios del barrio, ¿no? Eso mm. eso quiere decir que... ...bueno, pues que, que... ...se dan cuenta de lo que es... ...una radio para un barrio, ¿no? Porque no creo que en barrio... ...lo que es un barrio, como se es escuchan... ...no creo que haya ninguna radio... Oh. ...que esté... En, a, ...en antena en estos momentos... ...creo que hay... ...pero ya son... ...ya, pues por ejemplo, Tastás... Ya es un, sí. un pueblo, ¿no? ¿no? Sí, sí, Milbao. Eso es. Entonces, y bueno, nosotros, la verdad es que mmm, yo personalmente me siento muy orgulloso. No de lo que hago yo, sino de lo que hacemos todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, la radio lo compremos todos. Los que lo oyen, los que colaboran y los que intentamos distraer a, a la audiencia. Sí, <risa> Y bueno, eh, como todo cumpleaños, eh, se han soplado las velas, pero eh, ¿qué deseo se ha pedido? Pues yo el deseo que he pedido es que esta radio continúe, que uh -huh. continúe como, como ahora, de que sea una radio que sin faltar a nadie se diga lo que se piensa, porque para eso es uh -huh. una radio libre, no estamos supeditados a un jefe que te dice que tienes que pasar las pruebas antes y te dice no esto no se puede decir o hay que seguir una línea la que te marca la que te marca pues los, los accionistas no mm. pues eso yo creo que es la ventaja y lo que al final lo que queremos conseguir no es pues que aquí libremente se, se hable de lo que se tiene que hablar y que otras radios pues no las dicen pues por temor a a jugarse el puesto aquí como el puesto lo tenemos asegurado porque estamos para que nos gusta y ya bueno para terminar porque ya sabes cómo es esto de la radio tú que metes muchas horas aquí y estamos justitos de tiempo ¿cómo ves la radio de aquí a 10 años? ponerme pues la radio aquí de enseños, no sé. Y por qué no lo sé, porque estos locales no son nuestros y cuando el dueño de estos locales, que es la BBK, se canse de esa tan magnífica obra social que dicen que dicen, no estoy tan muy de acuerdo aunque en estos momentos nosotros tenemos los locales y podríamos decir, decimos que estamos agradecidos Pero yo creo que esto es en su día fue puro marketing. Y que como todo marketing pues se acaba cuando se le ocurre al jefe decir oye, esto es fuera de aquí. A mí me gustaría que seguiría muchos años, pero es lo que hay. Siempre la espada de Damocles encima de la cabeza. Pero seguramente que si aguantan 10 años te veremos ahí. Seguramente al pie del cañón y con micro en mano... Vamos, como, como siempre, ¿no, Javi? Hombre, yo ilusión tengo igual más que cuando empecé, ¿no? Pero dentro de 10 años me, me lo pones muy... <risa> bueno, que como sí, a, ahora joder, con los que potitos sí. te podemos traerme los potitos porque dentro sí, de 10 años... Que sí, que ya verás como así. Pues bueno, eh, mi esker, eh, tortzea gati, Javi, mi esker benetan, eta onaino heldu da elkarrizketa, ez, Tamara? Babai, eh, agenda ya, joan behar dugu agenda araz, 2 eh, falta zaigu eh, amaitzeko... Esta bueno, pasatu, bueno, vamos a dar paso a Arancha que ha venido a contar el momento que hago quiere decirme aquí. Quiero decir despedir, despedir a Javi, que aunque sea de la casa y luego tiene programa detrás de nosotros, eso no quiere decir que no lo podamos despedir aquí. Entonces, y es que era Ratael León y, y bueno, pues eh, que te seguiremos viendo los viernes por aquí y nos seguirás viendo los viernes. Pues eso es iba a decir que esta radio no sería nada si gente como vosotros y como los demás que hacéis programas Si estoy yo es porque seáis vosotros también Así que, pues, nos veremos dentro de 10 años ahí Claro está. que sí, claro que sí a <risa> ver, Es que arricasco, <risa> es que ¿eh? Venetán Bueno, le vemos a Arantxa dando saltos ahí Por alguna razón que no entendemos Pero le vamos a dar paso, un poquito de música Y Arantxa nos cuenta la agenda express <risa> agenda agenda agenda agenda ya yeah, hey Opa! Rantzaldion guztioi! Venga, pues empiezo jo con la superagenda, vale? Pues hoy tenemos mogollón de rollos en el pueblo, bueno, gara kizue, azkapenaren aldeko manifestazioa, izango da gaur, sortxietan, e, bideonera plazan, be, ekartuko gara, herriko mm, plazan, baina zazpitar dietan, edo albitzaren aldeko e, manifestazioa, be, eukiko duguan, gero, e, deko gune hemen sopin sopimparen, amar urte urrena, Eta, bueno, vas a Peter Dietan eh, Es la actuación de la cuadrilla del mutil Rack Por los extranjeros de Luchana Y luego a las 9 pues actuación del grupo musical La llave en el bar El Rincón Así que toda la gente de Luchana ya sabéis que hoy va a haber un ambientazo ¿Qué te pasas? Eh, luego después tenemos también las fiestas de Uribarri A las 8 con una super sardinada A las 9 hay poteo y calle de animación Con Mascarrada Y luego un superconcierto con Metal Mility, no sé qué Más rap <risa> asco, lo digo bien, <risa> es que supercomplicado metal militia. Vale. Sí. Y lo más es pues mí... eh, es que es superdifícil. Eta gero zerrotzako jaiak. Eh, bueno, Ostia Lobesara eh Holeta Gaztetzean beukiko dute, eh, ba, bueno, irekita egongo eh, da eta bueno, ba jorarekin da gusties. Aber, ver, biart bat batabi, ba gaiartan izango da sagardo eguna. Eh, Eh, después en Bilbao la verdad es que la tarde está bastante completita pues a las a las Dime. que por la mañana todas las actividades que nos ha dicho javi va a haber castillos ah, bueno, sí. hinchables en luchana que va a traer sí, sí. la Bueno, Aina, la cultura de la aldea y eh, eh, 21 Bueno, seguimos por la tarde. Bueno, luego por la tarde. pues tenemos imagen que toca la chola parta. <risa> <risa> tenemos una marcha eh, la marcha convocada pues por 40 agentes sociales diferentes colectivos eh, sobre no a la prohibición de manifestaciones, ninguna imposición, ninguna violencia, sí a los derechos humanos, civiles y políticos. Eh, a partir de las 5 y media, Neita Donosti. Y después, a las 7 y media, Arriega eh, Plaza Tic y San Godá Udal Bicharen Aldeco Manifestación. Eguero eh, eh, Uribarrín. Berriro jaiak, noski, biarokiko dugu amaiketan erromirea eskoletako kanpako aholtzan, ama taldearekin eta gero atzen, atzen larrain dantza. Eta bebiar jarretuko dugu bazorrotxako e, jaiekin. Eta zer gehiago, gero igandean, zopinparen, amar urturrena, Eh, bueno, como bien os he dicho antes Javi, ahora moviendo actividades por la mañana, se el sorteo de las boletas de la mariscal, etc, etc, etc, etc. y ahora andando de marisco también en la feria de marisco de Ciervana, así que si os queréis pasar, pues va a haber un superambientazo también ahí, y luego pues en la semana sí decir que el miércoles, pues bueno, como todos los, los, los miércoles, eh, eh, bueno, pues en el Gasteche de, de Oleta, pues eh, habrá película. Y con Cine. esto y un bizcocho Hasta la semana que viene A las 6 menos 4 <risas> bueno, bueno. bueno Agur Agur Agur Agur Agur Agur Agur Agur